es que se ponen ansiosos cuando hay una llamada internacional pero esto era esto era antes yo me acuerdo En mi casa llamaba a un pariente que estaba en Italia, por ejemplo, y era un acontecimiento que después se hablaba sí. semanas de este tema. Sí, sí, eh, claro, y además, y además uno hablaba fuerte. Ah, sí, sí, sí, mi vieja le decía, a mi viejo, ¿por qué no te asomás por la ventana y cortás? <ríe> decía. <ríe> María Cristina, claro. María Cristina Amigones, ¿dónde estás? ¿Desde dónde me estás hablando? Desde Inglaterra. ¿Desde qué parte? Estoy en un pueblo mmm, chiquito que vivo, eh, vecino a, a, a Cambridge, sí. así que sería, digamos, al nordeste de Londres, sí. y bien sigue siendo el sur del país. Ah, ok. ¿Y a cuántos kilómetros estás de Londres? Y de Londres estoy como a 80 kilómetros. Ah, bueno. Pero ahí las, las, eh, hay trenes ahí, eh, espiola la hay comunicación. Hay trenes sí. y siempre cuando suelo decir que vivo a 80 kilómetros, o quizás hasta un poquito más, no sé, sí. eh, parece un montonazo. Pero claro, con un tren estoy en Londres en una hora y veinte. Sí. Y, y bueno, las distancias es como que no son tan, tan tan grandes sí. y, y además eh, acá vivo también bueno cerca de Cambridge y cerca de Ipswich que es la capital del condado sí. y entonces las, las digamos las capitales las ciudades capitales tienen eh, eh, no te digo exactamente lo mismo que Londres pero son ciudades mucho más Eh, provistas por claro, claro, claro que, que hacen, eh, hacen innecesario eh, sí. no, no, decía sí. que hacen innecesario un viaje a Londres todo el tiempo exactamente claro. Córdoba de repente compara bien pero otras otras ciudades del interior argentino quizá no tanto claro, sí. che, y hace cuánto sí. hace cuánto tiempo que estás ahí María, que hace 25 años ah, la pelotita Sí, ¿Y? ya en, ma en mayo hace sí. 25 años. ¿Pero qué tenés? ¿Residencia, ciudadanía? ¿Qué tenés? Tengo, bueno, primero la residencia y luego la ciudadanía, pero sí. yo tenía primero la, la ciudadanía italiana, Ajá. con lo cual me, me permitía residir sin, indefinidamente, pero bueno, finalmente pedí pedí la ciudadanía porque siempre pensé que Siempre mi punto de vista era que, un poco como dice Joan Manuel Serrat, patria es donde comen mis hijos. Ah, ok, ok, y sí. Y bueno, sí. yo no tengo hijos, pero es donde como yo, y donde trabajo y sí. pago mis impuestos. Sí, sí, y, sí, sí, sí, y, claro, está, y, está bien. Está al bien. margen de ningún otro tipo de, de, de afinidad ni de cosa, ¿no? Claro, claro. Che, ¿y qué, eh, qué haces ahí en, en, en ese lugar de Inglaterra? Eh, simplemente... En ese lugar, sí. Eh, bueno, trabajo... Trabajo desde mi casa con traducciones y, y o, o interpretaciones in situ, o sea, de, me dedico más que... No únicamente, pero más que nada a la traducción médica, así que, bueno, interpreto en congresos médicos y conferencias y cosas así, Ajá. a veces en la corte, sí. o sea, la interpretación legal y y bueno y doy, doy clases eh, también de, de idiomas y de literatura sudamericana Ajá. Y, y doy conferencias de historia del arte sí. eh, también pero todo todo a nivel freelance o sea por mi cuenta ah todo por tu cuenta si no no dependes de sea, nadie estoy sí. cómo perdón que no dependes de nadie no no no no o sea estoy inscripta en, en distintos organismos y me van llamando bueno Como, como fuere, y, sí. y di cátedra por un tiempo en la universidad, pero bueno, después eh, mi marido se enfermó, etcétera, etcétera, entonces eh, trabajo desde mi casa cuando quiero que en realidad trabajo todos los días sí, pero claro. pero teóricamente como decís no dependo de nadie me contabas recién que tenés la ciudadanía italiana resulta ser que Catalina mi hija está ahora en el eh, noreste de Italia remando su ciudadanía sí. italiana porque su idea es irse no sé si a Londres específicamente pero ir a Inglaterra y este, ver la manera de estudiar un poco de, de teatro etcétera sí. eh, pero es Sí. Es, es independiente la, la situación del Brexit va a cambiar esto o, o ella va a poder entrar libremente y, es, el, y el Brexit es lo, camina es lo que se está negociando eh, que aunque dejemos la Unión Europea se mantenga abierta el, ah, el tránsito okay. okay claro porque a mí me decían que hay como 5 millones de europeos viviendo en Inglaterra sí sí Bueno, entonces sí, no y está. Tan... Y, sí. y hay ingleses viviendo en claro, Europa. Y... Claro, claro, claro, claro, sí. claro. Entonces sí, no va a ser sí, tan sí, sí. no va a ser tan fácil y tan sencillo este, borrar de un plumazo el tema. No, en absoluto. No, no, no, no. no. Claro. Además eh, hay mucho mucha exageración eh, para bien o para mal, pero sí, sí. pero bueno, mentiras, no. Por ejemplo que que nos proveyamos, como se diga, sí. dice que nos Sí, sí más, o eh, menos, más o menos Una lingüista debería saberlo Sí, sí, que más no... o menos sí. <risa> Pero, Pero está Que bueno. acumulemos, por ejemplo, medicamentos Porque no va a haber ah, eh, eh, ah, eh, ah. Imagínate que es una es una, eh, es una cosa exagerada y verga claro. y mentira Porque, claro, claro, claro. bueno, este país para bien o para mal No sí. es un país, eh, eh, eh, no sé no es Angola no no no por supuesto por supuesto pero, pero, sí, no, pero, pero igual es igual corre la la bola eh, rápidamente y todo el mundo empieza a asustarse y se arma una especie de estampida Exacto, claro, sí. claro claro claro sí, claro sí, claro sí, sí, sí, sí, sí. Sí. bueno juntemos Exacto, medicamentos porque no va a haber más por ejemplo ¿no? Sí. Sí, sí, sí, una, sí. Una, locura, y, eh, una locura. Y nos vamos a morir de hambre. Sí, claro, y... claro, claro, una locura, una locura. Sí, total. Todo, todo esto, ¿no? Eh, eh, sí. Bueno, Pero... bueno, ojalá no, no, no, no pase, no pase a mayores y, y tenga algún no, tipo. No, no, por el momento sí. estamos como caminando en, en, en dulce de leche, ¿no? Claro, Con este claro, tema claro. y todo el mundo está saturado. Los que votaron por salir y los que votaron por quedarse, todo el mundo igual. Sí. Pero bueno, ya vendrán tiempos mejores. Sí, decime, esto eh, supongo que es un tema dominante, ¿no? ¿Qué, qué, uh -huh. ¿qué es? ¿Hay otros caminos por donde el arte sigue circulando independientemente de estas preocupaciones? ¿Por dónde qué sigue circulando? No te escuché, perdón. Claro, eh, me, me, me imaginaba que esto es un tema dominante sí. en los medios de comunicación y qué sé yo, pero, sí, pero sí. me, me dijiste que también estás metida con el tema del arte, que das historia del arte, ah, sí, sí, y el, sí, art, el sí. arte sigue caminando independientemente de los Brexit's. Sí, sí, por supuesto, sí, ajá, sí, sí. Ajá. Bueno, sí. menos mal. Sí, sí. Que, que también es una de las cosas que para bien o para mal siempre fue, eh, siempre más o menos unió uh -huh. eh, eh, culturas y países, ¿no? Con, bueno, con restricciones esporádicas o sí. temporarias por sí. ahí, bueno, países políticamente cerrados a esto o aquello, pero en general, eh, eh, eh, sí. Sí, sí, eso sigue. Y ahora, por ejemplo, hay un ejemplo preciso de una exposición de en, en Londres de Van Gogh, de ah. las pinturas de Van Gogh ah. en Inglaterra, que, que él hizo, que él pintó mientras estaba en Inglaterra. Ah, mira. mira. Y, y, por ejemplo, el, el organizador y el curador hablaba de que de cómo... Para traer esas obras desde Holanda y otros países, sí. cómo se temía los efectos del Brexit, a ver si claro, iba a afectar claro. de una manera u otra, casi no se llevó a cabo. Uh -huh. Y él subrayaba, bueno, que en definitiva si no se hubiera llevado a cabo hubiera sido simplemente una cuestión de prejuicio claro o sea de campaña de miedo no qué sí, va sí, a pasar sí, claro. claro porque a, si aparte la Alon... sí. cómo no la, la movilización de, de esas obras de arte exige también una serie de, de, de recaudos y de seguros enormes no oh enormes sí. enormes sí monumentales y el, el, el traslado físico mismo, claro ¿no? claro ¿No? claro si claro. te pones a pensar sí. sí pero no no no no pasa nada y... y... Y hay, por ejemplo, otra exposición, te hablo de esto porque, bueno, estoy con, con el tema. Sí. Hay otra exposición de, de Christian Dior, o sea, de, de, de toda la creación, toda la, la moda de Christian Dior. Sí. Y se vendió eh, eh, se vendieron las entradas en 10 días para una exposición que iba a durar tres meses. Ajá. O sea, después de 10 días no podías comprar para ningún día. Se vendió hasta el final de los tres meses. Qué bárbaro, qué bárbaro. Con muchas visitas de Francia, por ejemplo. Ajá, ajá. Entonces también, eh, eh, bueno, ¿cómo no van a poder venir si no pasa nada, en definitiva? Claro, bueno, pero que la estampida existe, existe. No, por supuesto, para el traslado eso sí, pero hablo del, del, del flujo de turismo o de, sí. de pasajeros o como quieras llamarlo, mm. sí. Eso vos decís que eh. no, eh, que no se resintió a pesar de los comentarios. Claro, claro, ah, sí, sí, en, en, en, en la vida real, así entre comillas, sí. eh, no. Pero, pero bueno, sin duda las cosas, hay cosas que cambiarán, no, no, no cabe duda, pero Pero no hay esta, esta cosa así de, de terror de que no compremos medicamentos porque claro. no va a haber nada. Qué extraño, ¿no? Porque la imagen que uno tiene de, de los ingleses quizás sea una imagen medio antigua y, y, y, un, y un poco un poco novelesca, ¿no? Pero la imagen de, del inglés flemático, que no se altera sí. demasiado por nada, me parece que está trastocada por esta situación. un poco fue eh, es, esa imagen como decís yo creo que es muy acertada y muy real de una generación ante, hasta una generación anterior ah claro claro claro eh, sí. tampoco es así de, de, de, de sí. un cambio de inmediato no las no. cosas son paulatinas sí. pero también cambia porque este país bueno hay tanta inmigración entonces Ajá. los lugares van cambiando de, de carácter y de personalidad no claro. eh, eh, Sí, de repente ese inglés temático que decís que existe, pero cuando lo encontrás, eh, eh, después lo describís como alguien de la vieja escuela. Eso es, eso es. El, el que tipo, aunque no sí. sea necesariamente una persona vieja. Pero no, no, no, es, no claro, claro, ese tipo de traje Times bajo el brazo y bombín. Sí, exactamente. Claro, sí. claro, claro, claro ese, sí. ese tipo, bueno, ya, ya debe ser un personaje raro. Sí, sí, sí. Eh, también, sí, también se da, por ejemplo, que lo ves, ves, ves el cambio o la diferencia en la gente joven claro. y de repente esa misma persona, pero esa misma persona a medida que, que, que envejece o que, que los años van pasando, no necesariamente viejo, por ahí, sí, sí, sí. Eh, eh, vuelve, es como que vuelve a, a aquello que vio de su infancia y que vio en sus padres. Seguro. Eh, siempre nos reímos, eh, eh, así nos o nos causa gracia. No, no es que nos, nos reímos con burla, nos causa gracia por ponerte un ejemplo, Ajá. escuchar a los Rolling Stones en alguna entrevista. Sí. Y son todos eh, los chicos rebeldes que eran cuando empezaron. Sí. Y de repente ahora son esos ingleses flemáticos claro, y formales. Claro. Sí, sí, sí, y, sí. Claro. Sí, sí, se ve que es una cuestión etaria también, ¿no? Sí, exacto. Claro, claro. Eh, eh, sí. sí. sí este, bueno, la próxima vez que nos eh, comuniquemos vamos a ir viendo si podemos ir mezclando algunas informaciones de arte con esto que acabas de mentar, que es este el, el tema de la llegada al país de los inmigrantes y, uh -huh. y, y ver qué sucede con eso no si si, si hay conatos de, de xenofobia si hay bronca uh -huh. por los que vienen bueno esto sí. también me gustaría conversar con vos bueno listo ¿Cómo bueno no, sí. Bueno. Sí, sí. bueno te agradezco eh. te agradezco mucho Al contrario, quique y hasta la próxima cuando quede a tu disposición. Bueno, bueno, un beso grandote. Otro, otro grande. Chao, chao. Chao. La escuchaste a María Cristina Bigone eh, desde Inglaterra, aquí en el desconcierto.